buen día Magdalena Vilma y Camila te saludan, buen día, buen día ¿cómo están? muy bien ¿vos? bien bien estamos acá en Jacobás, Jacobac en este momento así que este venimos recorriendo a las comunidades de la región sur eh comenzamos en Viedma y en las grutas hicimos también un reconocimiento de un sitio sagrado, un chenque igual que en las en Viedma también este el lugar donde fueron enterrados este varios eh, cuerpos de, de de integrantes de comunidades indígenas en Vierma y también este bueno eh estuvimos con las comunidades de Balchetra, de Sierra Colorada, eh, de los Menucos ayer y toda la zona cercana, y Maquinjao y ahora en Jacobasia. Así que vamos a terminar el, en la ceremonia ancestral que se hace en la comunidad Cañumil, que es un camaricún, que es una de las pocas ceremonias que todavía se hacen en Río Negro, así que vamos a estar presentes allí en, en la ceremonia este de, de la zona de bueno ya cerca a Río Chico, Nolquínco por allí, mhm uh -huh. bueno varias, varias localidades, varias ubicaciones como has comentado, sí. puntualmente estas eh estas últimas de nuestro último reconocimiento es eh para ubicarnos cerca de Vietna en la ruta 3, verdad sí Sí, sí, en la ruta 3 ahora vamos a hacer una una reunión más más amplia, este con bueno, guaraní y los integrantes del CAI y, y también otras organizaciones indígenas y vamos a hacer, hacer una entrega de un diploma porque es la primera vez que INAI otorga eh un reconocimiento de sitio sagrado uh -huh. eh con las implicancias que ellos tiene, no, sobre todo son lugares que hasta el día de hoy no están este, señalizados, no existe respeto ¿no? por parte de, del Estado a todos los que son los cementerios o, o sitios ceremoniales indígenas como si lo están quizá para otras culturas u otras religiones claro. y sin embargo todavía no existir ley nacional que proteja sitios sagrados indígenas eh, bueno, nosotros desde INAI estamos haciendo este reconocimiento que seguramente, bueno, se va a tener después implicancias este, importantes, ¿no? Así mm -hmm. que, bueno, el primero que entregamos fue en Viedma y el segundo en el Chenque de las Grutas, que es, es el lugar que, que está sobre el, la, sobre el mar prácticamente, eh, donde hubo un gran, gran cementerio y hace algunos años cuando se estaban haciendo excavaciones para la construcción de un edificio, Este, un emprendimiento turístico encontraron los, los cuerpos que según los antropólogos datarían de 6.000 años de antigüedad y eso no podía estar allí sin protección así que la propia comunidad también hizo el cerramiento y bueno esperando también este, están trabajando con, la, con el área de cultura de la provincia también para que se, se, la provincia lo declare sitio sagrado pues ahora INAI del gobierno nacional Bueno, ha, ha logrado este reconocimiento Hablaste de eh, la falta ¿no? justamente de una ley nacional que, que proteja estos lugares ¿Qué faltaría para que eso se pueda llevar a cabo? Voluntad política eh, creo que esa es la única respuesta ¿no? porque uh -huh. por allí hemos visto leyes que, que tienen un, un trámite express y por allí cuando existe la voluntad política eh, quizá en 15 días tenemos una ley y otras que demoran años, y la temática indígena eh, bueno, siempre ha tenido que sufrir esa, esa demora y por eso nos parece importante que, que cuando hablamos de reparación histórica eh, bueno, lo complementemos con leyes que, que puedan surgir del Congreso Nacional, eh, no solamente relacionadas a sitios sagrados, sino la ley de propiedad comunitaria indígena que es una manda de la Constitución. ...con la reforma del 94 de la Constitución uh -huh. Nacional... ...y bueno, ¿cuántos años han pasado desde 1994 hasta el día de hoy? Y esa ley todavía no, no la tenemos, por eso nosotros hemos, este, vamos a convocar... ...a conformar una comisión que se creó durante el gobierno de, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... El decreto 700 se llama barra 2010 que crea la comisión para la elaboración de ese proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, ¿no? Mhm. Uh -huh. Magdalena, queríamos también consultarte en esta mañana sobre qué opinás, eh, cómo te llegan estos comentarios que hizo la gobernadora sobre, comentarios por ahí también un poco desafortunados que hizo la gobernadora con respecto a la situación que se está dando al lado escondido y con respecto a lo que dijo específicamente el presidente. A mí me parece que es importante que el presidente de la Nación se haya expresado en en función de entender que, que eh, es necesario garantizar el acceso público a un lago como es el lago escondido y sobre todo garantizar la integridad física de las personas que quieren conocer el lago escondido ¿no? uh -huh. eh, eso es muy importante porque eh, creo que es la primera vez que un presidente de la nación habla sobre la situación del lago escondido eh, bueno, yo uh -huh. lo que he expresado es que Eh, en esa en, digamos él dice que la gobernadora dice que no hay que no, hay otras prioridades claro. pero en este caso eh, no es necesario hacer un camino nuevo para ingresar agua escondido hay que cumplir la sentencia y abrir el camino que ya está consolidado que era el camino que se usaba antes que el EUS contra el campo que es el camino de sacrificio, que no necesita este salvo eh puentes colgantes o algún tipo de vadeo, sobre todo en el río Foyel, que es más bajo en, en época de verano, eh, en, en función de que esos puentes fueron destruidos para que nadie pase, y nadie se preguntó quién hizo ese, ese daño, ¿no? Al, a la, sobre todo a lo que es el patrimonio público, porque esas, eh, tenía, eh, ese, ese camino tenía tres puentes, y tres puentes de material, Entonces, eso es lo que quizá uno de los argumentos por los cuales nosotros decimos que aquellos que señalan que el camino es sin alien, que lo hicieron los vecinos, nosotros decimos, no, ese camino es un camino que mm -hmm. ya data de hace muchísimos años, que ya está en los, en los, en los mapas de, de, este, del Instituto Militar, este Geográfico Militar, que eh, ya, ya figura el camino de Patufi en aquellos años, años 60, más o menos. Entonces, eh, eh, un camino que tiene tres fuentes de material no pudo haber sido construido por los propios vecinos, es un razonamiento lógico, ¿no? Claro. Pero, este, bueno, la empresa se sigue negando a abrir ese camino, insistiendo en que es un camino privado y, y ejerce esta, esta presión que, bueno, que por supuesto, eh, debe ser acompañada seguramente por algunas otras personalidades del ámbito político. Magdalena, muchas gracias por este rato con Radio Encuentro. Un placer. Bueno, gracias, chicas. Un abrazo grande. ¿eh? Un, abrazo Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí charlamos con Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.